6 minutos pasadas de las 3 de la tarde. Seguimos acá en la hora pulenta por Nacional Rock. Los chicos de Toulouse ya están finiquitando su set que van a arrancar dentro Pero de si, muy si poquito. Los preparativos, el los set preparativos. arranca en un rato. Sí, es verdad. No razón. se lo perdieron, ¿eh? quédense tranquilos. No, no, no, todavía no sucedió. Está por suceder. Suponemos Pero que va a estar muy bueno. No el futuro y va a estar muy bueno. Exactamente. Eh, algunas repercusiones sobre lo que veníamos hablando del Vox. Eh, Pedro, muy contento con que Pedro Bercero en, tweet, en Twitter... Diciendo que muy contento con Luchar de Boedo. Se dice, se vuelve loco. ¿eh? Bueno, qué que se, bueno que te que no vuelvas se vuelva loco. loco. Que se que No, no, calmo. Claro. claro. Y, y bueno, eh, y más. Las bodas químicas que, por ejemplo, dicen, un placer escuchar y participar en el mundo pulenta. Y qué bueno compartir con los hermanos de Toulouse el próximo festipulenta. Ansioso de escucharlos en vivo hoy en la hora pulenta. Qué lindo va a estar el festipulenta, ¿eh? Sí, sí, mucho. Re repasemos, recordemos. Sí, dale, ¿no? recordemos. Tenemos viernes 16 de mayo. Desde las 9 de la noche con Olfa Corde, Buenos Muchachos de Uruguay, el Festival de los Viajes y los Toulouse. Y al día siguiente, el sábado, vamos a tener al Perro Diablo. Repite, Buenos Muchachos, las bodas químicas y tiktok, pero sí. la verdad que para agitarla. Ya, van a estar, ya están en impresos nuestros eh, clásicos billetitos, eh, flyers, bueno, billetitos de Festipulenta, coleccionables. Los van a tener cuando quieras. Estamos en comunicación con Fernando de Lenardis. Eh, poeta, escritor, periodista, editor bueno, él tiene muchos músico también tiene, tiene eh, muchos oficios y, y talentos eh, ¿por qué? porque además de todo eso es organizador de un ciclo muy bueno de poesía, de estos que tanto hay en Buenos Aires en la ciudad eh, que se llama eh, ciclo antropoético va cambiando, tengo, tengo entendido yo según la estación, por ejemplo ahora es el otoño antropoético eh, yo he participado ahí, de, de algunas ediciones. Ahora se viene una, una nueva edición. Y bueno, justamente para hablar un poco de esta nueva edición, pero también de todo lo que rodea el ciclo, es que te saludamos. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo andas Juan? Un abrazo también para Nicolás. Gracias por, por este espacio. Bueno. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, mira lo primero que quería preguntarte, eh, bueno, hay muchos ciclos, ¿no?, en, el, en Buenos Aires, por suerte, de los buenos, eh, de, la, de poesía. ¿Qué, ¿Qué aporta el antropoético... En particular respecto a los que ya hay. Sí, eh, bueno, es como bien decís, ¿no? La verdad que hay muchos ciclos de variada calidad, algunos uh -huh. son muy buenos. Sí. Eh, no pretende tampoco ser muy original, porque uh -huh. un poco la idea es que haya poesía en vivo, poesía uh -huh. oral, ¿no? Sí. Lo que podemos decir, el, el verbo encarnado realmente. Exactamente, sí. Y. Lo que sí intento es que... El, o sea, el lugar... Eh, bueno, a es un lugar mítico, digamos, ligado un poco a, al under del rock. Sí. Eh, es muy entonces, pulenta. Desde la dinámica del, del bar, uh -huh. eh, que vaya... A medida que va subiendo la noche, van subiendo también la apuesta literaria, digamos. Sí. Es entonces, eh, se suceden lecturas. Eh, algunos declaman, otros recitan. Eh, pero la idea es esa como... que circulen diferentes voces mezcladas uh -huh. eh, y, hay, y también a veces hay momentos musicales sí. entonces es un poco eso hay, el rock circunda todo digamos pero la idea es que la poesía oral que es eh, así, que es como nació la poesía digamos no en Grecia sí. nació de esa manera los la Elíada, la Odisea son son poemas largos que ora, de la tradición oral eh, rescatar eso porque no es lo mismo digamos leer en, en soledad o, o leer eh, sin dirigirte a nadie que hacer poesía oral entonces un poco esa es la idea sí. del, del ciclo, digamos es muy cierto, eh, yo que lo he vivido eh, lo que estando ahí en el antropoético se siente que la noche empieza tranquila eh, es un lugar chiquitito con, eh, uno está compacto ahí y a medida que va pasando la noche vas, van subiendo los, eh, las emociones, la intensidad también obviamente van siendo más avesados los que leen, ¿no? Y los claro, que recitan, claro. está muy bien, está muy bien armado por vos Hay un ojo muy bien que arma, bueno, No solamente el increyendo, que es muy fuerte Sino también, cómo reunir gente que ya se conoce de antes Y que, y que se lleva bien eh, Ahí compartiendo esa noche, ¿no? Eso, eso también lo noté sí. y, y es fundamental el lugar eh, El Guevara, como decís vos, es, es, es mítico Está muy relacionado con el under de los 90 Y se mantiene hoy El, el su dueño entiende, la, entiende de qué va Y realmente uno termina pasando la noche, cae gente eh, al, al Guevara eh, sabiendo que va, está el antropoético eh, y, y, y cae porque, bueno, no importa quiénes leen, ellos van a, a, al antropoético. Sucede Exacto, algo, claro. algo así, ¿no? La, la, sí, exactamente. La idea eh, del lugar también, como, al ser chico, uh -huh. eh, predispone a la escucha. Sí. Porque si lo haces en un lugar, he, he visto muchos, digamos, residencia en lugares más amplios. Y, sí. y bueno, es un poco imposible, ¿no? Evitar el murmullo, que sí. la gente hable. cambio, esto de al ser chiquito... Claro. Si, si alguno, inclusive, hace alguna murmuración hablo y habla, le decís... Claro, <risa> que hacen evidencia, nadie quiere que hagan evidencia. Y aparte, Exacto. claro, te, mira, te, te, te ven todos que estás murmurando, quedas mal vos. Es muy bueno claro. eso. Es muy bueno. Pero, pero un poco es eso que decís vos, también, Por suerte la gente va a escuchar. Y, y bueno, eso me parece es fundamental. También que no son viste lecturas formales donde la gente... Leer y decir, oh, la poesía sí. La idea es, es que sea dinámico Y sí. que Que la atención digamos en, no, no decaiga Entonces tenés que hacerlo un poco eh, Vivo, ¿no? Esa cosa del, de la poesía oral, digamos El nombre de, de, de, ¿Cómo surgió? Bueno <risa> Porque estuve chiste, viendo, que... hay en Colombia también Hay un poético en Colombia Sí, exacto, yo me enteré después de eso Sí, sí, me imaginaba Pero no, surgió básicamente porque ahora para mí es un antro. Uh -huh. Ah, claro. Es una caverna. <risa> sí. Sí, eh, sí, sí. Antropo por hombre. Claro. Y, bueno, poético, dices, de dícese, la poesía, ¿no? Claro. Entonces, y algo de poiesis po también. Hay ahí. ¿Cómo? Hay algo de po la famosa poiesis. Exacto, exactamente, ¿Cómo? sí. Fernando, vos ya... Este, digamos, el ciclo fue pensado para Guevara, sí. esa es la realidad. Sí. Y no se va a mover de igualdad, o sea... Claro, todo, como, como... Sí otro emprendimiento será de otra... <risa> de otro lugar. Es como el festival... Claro, en... si no está pensado para Guevara, por eso un poco el nombre tiene que ver con eso. Te, eh, comentaba que es como el festival en el saguán, que se puede mover pero está muy imbrincado con el saguán. Exactamente, claro. De misma Fernando, vos ya mencionaste en lo que da de la charla varias veces la palabra rock. Eh, ¿Qué es lo que le pone rock a, a la poesía del antropoético? ¿Dónde, dónde está el rock? ¿Qué, qué, qué es, ¿Cuáles son los elementos que le aportan el rock al antropoético? Sí, bueno, en primer lugar, eh, como es, ya podemos decir que, bueno, ya no, el rock que ya no, no es como una subcultura, ya está no. imbricada, ¿no? En, en todos. Sí. Primero, todos los, los que leen, eh, hay muchas referencias cruzadas por el rock. Uh -huh. Sí. En segundo lugar, es el lugar, eh, el, el bar. Sí. Y en tercer lugar, es eh, también que trato de elegir gente que esté ligada. No siempre que estén, o sea, no es que los cinco poetas que leen son todos, dice, de Pablo Rock, pero que estén un poco imbricados, qué sé yo. También eh, hay muchos músicos que tienen su faceta de escritor. Sí, es y, cierto. Y, y bueno, que quizás es poco conocido. Entonces, ahí en Guevara, de alguna manera, tuvo y la idea es que siga teniendo visibilidad. Un ejemplo es, por ejemplo, eh, Rosario, una vez vino Rosario Blefari, sí. que se editó un libro, eh, Nora Lezano, que. Todo el mundo la tiene como fotógrafa y escribe. Sí. Eh, Pablo Kranz, que tiene libros publicados. Eh, más? Martín Elizalde, de Falsos Profetas. El año pasado fue a... A leer. A leer. Ahora, va a estar, ahora vamos a recordar la fecha. También recuerdo, eh, por ejemplo, Gustavo Álvarez Núñez, que es periodista, pero también es músico. Exactamente. Y, sí. y además sí. es escritor y, y poeta. Exactamente, él, él también estuvo. Y después, un poco por lo que es la pregunta de Nicolás. Eh, También el ciclo se inspira un poco porque yo la verdad que vi esos ciclos y admiro a muchos de esos poetas que venían de la cultura rock eh, como fueron los ciclos que formaban los verbonautas. Los verbonautas, claro. Eh, de hecho, de los verbonautas, un invitado permanente es Osvaldo Viña sí. en, el, en el antropoético. Después Catón leyó, que Catón estaba con, con el Bode y otros en el Yacaré Cumbiao. Sí. Eh, Luis Aranowski, sí. eh, los tres ciclos Clos, que estuvo en, en el Paracultural También. Imperdible Luis Aranowski. ¿eh? Claro. Bueno, todos ellos estuvieron sí. el Poroto Riera También, o uh -huh. sea, gente que estuvo en el, en el ámbito, digamos, del rugby. ¿Qué sé yo? Los gorgonautas eran eh, muy fogoneados sí, por los teams. Palo. Lo mismo que Yacaricumbiao, eh, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eso. Ton Lupo hizo un ciclo ahí también. Y, sí. y está también viva ahí en Guevara, digo, ¿no? Hizo sí. Un ciclo. poco es eso. Y después también rescatar a, en, en un formato más íntimo algunos músicos amigos que sí. iban a tocar ¿no? completamente despojados que se yo el año pasado fue invité a Esteban Real sí. y cayó con el hermano y terminaron tocando canciones de, de perdores de... pop dos o tres canciones. Qué grande. Eh... Yo rec... Bueno, en el último que estuve yo estaban los hermanos Butaca, que dieron un gran, muy lindo show acústico. Claro, exactamente. Bueno, los hermanos Butaca que hacen tango, pero. Ellos también tienen, vienen ¿Son del rockero, rock. No rockeros. Son rockeros. Son rockeros. <risas> sí, es increíble lo del rock. Uno dice, el rock es eh, más allá de, de que, la tema, no, no, no tiene que ver con la temática, sino con la actitud y con la forma en que vos te aproximás, por ejemplo, a la poesía, ¿no? O sea, es, es una actitud rockera. Exactamente, sí. Sí, sí, es eso. Eh, sí, los poetas beat, uno podría decir, bueno, están ligados al jazz. Pero bueno, el jazz enseguida sí, fue absorbido de alguna manera por el rock sí, y claro. era eso, ¿no? Sí, no, si te eh, vas a los poetas de la casa de 60 en Francia, bueno, sí, ahí tuvo una movida. El gesto contracultural, que el jazz después lo perdió porque se volvió demasiado especializ especializado, lo heredó el rock, lo tomó el rock y, y lo mantuvo. Después, obviamente, después están las derivaciones no, no contraculturales, que están muy bien, obviamente, no, no, no todo tiene que ser contracultural. Pero está claro tú. que lo contra, con lo contracultural. De, y que todavía pervive De maneras por ahí no exactamente iguales A los de los 60 o los 70 Pero yo creo que pervive eh, está, muy, o sea, está muy ligado al rock o sea, Al rock del Lander, ¿no? Obviamente Y otra cosa que quería destacar, si me permiten Es, sí. es eh, que la, la idea Es mezclar diferentes registros Pero también, eh, por ejemplo Hay muchos que vienen a leer y son poetas orales Que no escriben, sí. ¿entendés? O sí. sea, no, no tienen interés en publicar sí. eh, Libros ni nada Sí. Y son buenos en eso y, y bueno, eh, están, vienen al ciclo porque realmente es, es, es fuerte, digamos, la, el vivo. Sí. Y después vienen, han venido escritores consagrados, ¿ves? yo te puedo decir, consagrados dentro del mundo de la literatura, no, sí, no sí, digo sí, que sean sí. de masa, pero... Sí, sí, sí. Un Federico Jammer, eh, Oliverio Coelho, sí. Margarita García Roballo, sí. eh, Ignacio Molina, eh, sí, o sea... Tipos que publican libros hace rato. Claro, o gente que uno... Que por ahí muchos no lo identifican como Andrés Kilstein, que es el sí. chico, viste, que es notero en CQC. Sí. Bueno, él es escritor también y bueno, participó. Y quizás es un perfil que no es tan conocido, ¿viste? Sí, sí, sí, tiene otro perfil. Claro. Eh, bueno, van, digamos que esa es la idea, ¿no? Que van. Eh, Robertita también, que es una ilustradora que sí. publicó. Eh, bueno, gente mucho más performática, estuvo Tarata Rodríguez, Juana Sin más, o sea. Toda la gente idea es un que... poco sí. mezclar registros, eh, generaciones sí. y. Y bueno, que, que realmente. Porque hay, hay también un prejuicio en torno a la poesía de que. No, a la poesía no la, no la entiendo. O los que dicen que les parece. Muy solemne. Bueno, es lo contrario, ¿eh? Es la lo contrario, claro. Y también hay muchos que dicen, no, a poesía escribe cualquier boludo. porque O sea, tiene esa idea medio que, de que Bukowski. <risa> todo el mundo puede ser Bukowski, ¿no ves? Sí, y sí. la idea, no, no es esa. Es venir a ver poesía porque. Eh, Escuchala, porque hay de todo. Y. Y bueno, la idea de la curación tiene que ver un poco eso, digamos. sí eh, escuchar todos los registros que hay y quizás desde parece que se me está corriendo un poco el sí. ahí. Y quizás desde la contemporaneidad puedo ir para atrás, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo sea, no. un... sí. Yo a veces me pongo yo mismo ejemplo en este sentido. Mm. Eh, no sé, yo empecé leyendo poesía contemporánea, sí. no sé, te pongo un ejemplo, Raymond Carver de ahí, fui para atrás. Sí. O la música pasa lo mismo. Escuchando que hace hora volví al tango de la década del 20. Sí, sí. Y en el rock lo mismo. Desde acá terminás escuchando rock sinfónico. Sí. Entonces a veces tiene que ver con eso, con que hay, con que hay un prejuicio, digamos. Sí. Yo creo que se, se puede resumir en que son noches que te movilizan y es poesía que te interpela. Creo que eso es muy importante. Eh, vamos a recordar la fecha que se viene. ¿Dale? Sí, es el jueves próximo, jueves 8. Uh -huh. eh, hay un mezcladito interesante. Va a estar. Eh, Martina Cufré, que es una poeta muy jovencita. Sí. Moni Torres, que tiene una trayectoria tremenda en, en el under. Sí. Eh, J.L. Andrade, que es un poeta de azul, de la ciudad azul. Uh -huh. eh, Anita Chiqui Chiquita, que es una poeta oral francesa, uh -huh. eh, muy performática. Y Alejandro Guerri, un chico que también ha publicado algunos libros. Y viene a tocar Martina Elizalde, que es el cantante de Falsos Profetas. Perfecto. Va a tocar algunas canciones de de Chaparrón y solistas. Sí, esto es en Guevara, Humberto Primo 463. Arranca temprano a las 9. Obviamente, no es en. Ese es el horario de, horario de cita, ¿no? Apertura del bar 20 horas, comienzo de las lecturas 21 horas. Sí, la idea es que. Lo que es real punctuales? que Tipo 24, se liquida. Se liquida, sí, ya no hay más. <risa> eso ¿verdad? es real. Eso es real. <risa> Pero bueno, eso es. Pero bueno, puede sí. empezar a las 9, 9 no y media, 10, depende cómo esté armado el, el clima del lugar, digamos, ¿no? Bueno. Bueno, Fernando, eh, te agradecemos esta entrevista. No, eh, gracias a ustedes, la verdad que de, de posibilitarme eh, hablar con ustedes y difundir el ciclo. Obviamente, eh, se lo ha ganado el ciclo. Eh, nos volveremos a ver porque pienso ir como, como asistente. Dale. Y para despedirte, pensamos en un, justamente, en un Under de los 90 que tenga algo de poesía en sus letras, que es Pauletti, ¿no? Ah, buenísimo. Eh, eh, de su último disco, vamos a escuchar a Luca, pero antes te despedimos y te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias, muy amables. Ciao che. ciao Luca e Pauletti